Hola, un saludo especial. Soy Jairo Fonseca. Si estás escuchando este audio es porque aceptaste una invitación a conocer este nuevo espacio que se llama Hablemos de Sexo. Hablemos de Sexo es un espacio que nace de la sinergia de los intereses en común y de la motivación de tres personas en las cuales me incluyo yo en torno al tema de la sexualidad humana. Personalmente, a mí eh, un tema que me apasiona mucho es el tema de las relaciones de pareja porque es uno de los escenarios desde el punto de vista del autoconocimiento y crecimiento personal que mayor gratificación genera en los seres humanos y a la vez también mayor frustración. Eh, no, no es un secreto que, que, que la relación de pareja, la relación afectiva, la relación sentimental es súper importante para nosotros, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y más precisamente ya con el tema de la sexualidad, pues es uno de los temas o uno de los puntos y escenarios que genera mayor gratificación a nivel de relación de pareja y también mayor frustración. Entonces... Personalmente eh, por eso es un tema que, que me, me ha llamado mucho la atención, me motiva mucho y el cual pues obviamente estoy estimulando y motivando a, a, a desarrollar con los contenidos. Sandra y, y Marta en el caso personal de cada una de ellas son profesionales en el, la consejería, en el coaching en el asesoramiento principalmente a mujeres en el tema de, de consejería de bienestar y de, de, tema de gratificación a nivel sexual. Entonces ellas en base a su experiencia tienen una información muy muy interesante, la verdad, cuando yo tuve oportunidad de presentarles el proyecto y de conocer la información y la retroalimentación que ellas me daban, eh, la verdad encontré un, unos escenarios que digamos de alguna forma parecieran ser muy obvios, pero cuando los trabajamos de forma explícita, pues eh, aprendemos a considerar y a tener unas herramientas muy importantes en nuestros procesos personales. La sexualidad humana es un escenario que tiene una riqueza impresionante y también es uno de los escenarios más paradójicos porque a través de esa belleza y esa gran potencial que tiene, también tiene su vibración negativa. El lado de, de, de un manejo no adecuado de la sexualidad pues puede generar Eh, grandes grandes frustraciones y grandes pérdidas en cuanto a, a, a procesos eh, físicos de salud y también emocionales entonces la invitación eh, concreta el día de hoy que quiero hacerte la siguiente y es que eh, de alguna forma nos ayudes a mejorar este espacio y si de alguna forma te gusta y ves un potencial interesante y también el consideres Eh, ayudarnos de unas formas más específicas que te voy a mencionar muy rápidamente a continuación. Este es un espacio que vamos a empezar a, a, a anunciar de forma general y pública por diferentes medios a partir de las primeras semanas de mayo, para eso pues, necesitamos empezar a, a hacer ciertos ajustes y ciertas mejoras que todo producto o todo espacio nuevo es normal tenga que hacer. Como primera instancia nos puedes ayudar muy fácilmente, necesitamos 25 personas que nos sigan en Facebook, que sean nuestros primeros 25 fans, para de alguna forma poder crear un URL amigable según Facebook. Este es, digamos, un primer ejercicio que te agradeceríamos si tienes cuenta en Facebook, pues nos siguieras como fan en Facebook. Una segunda forma en la cual nos puedes ayudar es hacerte suscriptor de nuestro boletín de noticias. Esto eh, nos va a permitir también saber qué tan eh, interesante es esta propuesta a los ojos de personas, de, de las personas que potencialmente nos pueden seguir y que si sí, también tienes personas, ya sea conocidos, amigos, familiares, que crees y consideres que este tema les puede interesar, pues nos compartas a través de Facebook o directamente de un correo electrónico o, o la página por diferentes medios. Hoy en día es muy sencillo compartir direcciones en Internet. Digamos que ese sería como las dos primeras formas en las cuales nos puedes colaborar a eh, dar a conocer este espacio. Y obviamente una tercera y muy importante es que nos hagas tu comentario cómo te parece, si te parece que es una buena idea, si consideras que hay algunos temas que deberíamos tratar o que no deberíamos tratar, eh, eso también sería importante para nosotros. Te cuento, básicamente lo que vamos a hacer nosotros con esta página es compartir dos tipos de contenidos, contenidos gratuitos acerca de reflexiones, notas, tips, trucos referentes a sexualidad que fundamentalmente se van a expresar en texto y un contenido de acceso pago que van a ser unos audios en los cuales Marta y Sandra, de forma muy explícita, amena y directa, pues nos van a compartir diferentes temas de la sexualidad humana. A la fecha tenemos más o menos unos 50, 51 temas que vamos a desarrollar. Tenemos un tiempo de desarrollo y producción de estos temas de entre 6 y 10 meses eh, a partir ya de mayo, de la primera semana de mayo, cada semana estaremos publicando nuevos contenidos, nuevos audios, muy probablemente en algunas semanas sólo publiquemos una, en otros de pronto dos o tres pero la idea es que en un promedio de seis a diez meses tengamos ya la totalidad de los contenidos estos contenidos en audio pueden ser accesados por cualquier persona, pueden ser descargados, para esto hay que tener que hacer un pago en dinero que hemos estimado en 47 dólares sin embargo como estamos en un proceso de creación actualmente de los contenidos actualmente estamos dando un descuento interesante que en la medida que vayamos desarrollando los contenidos pues este descuento irá disminuyendo eh, adjunto a este audio encontrarás un enlace donde puedes eh, conocer esta información entonces también esto es una forma que, que nos puedes colaborar si tú consideras que la información que vamos a manejar acá puede ser de utilidad para tus procesos personales, pues te invitaríamos a que adquirieras el material con el descuento por preproducción que tenemos actualmente. Y acá hay otro punto interesante y es que estamos buscando personas que quieran ser distribuidores y representantes nuestros en diferentes ciudades y países. Que es lo que pasa? Internet, digamos, aún en nuestro mercado latino como herramienta de cobro de pago no está aún muy desarrollado. Digamos, todavía hay personas que no tienen una tarjeta de crédito o tienen tarjeta de crédito, pero no Internet aún no les genera la confianza necesaria para hacer sus compras a través de, de la tarjeta de crédito. Entonces deseamos crear una alternativa de pago y es que algunas personas puedan pagar el producto con moneda local en sus diferentes ciudades de, de residencia o sus países de residencia. Entonces nos gustaría mucho, por ejemplo, tener alguien en México, alguien en España, una persona en Argentina, una persona en Venezuela, que obviamente cumpliendo unas condiciones mínimas en las cuales ya con cada persona eh, entraríamos a, a analizar, pues pudiera recibir a nombre nuestro el pago de adquirir o el pago por acceder a la biblioteca de audios que vamos a manejar en Hablemos de Sexo. Entonces, esa es otra forma. Obviamente tiene que haber un beneficio gana-gana para ambas partes. Y en esta primera etapa, pues estamos dando un, un, un, un porcentaje de utilidad bastante interesante porque nos interesa que este contenido entre sea conocido y sea accesado por un número importante de personas, como te digo, en esta primera etapa. Entonces, esto es a grandes rasgos la invitación. Te invito a que pues nos colabores, de las formas en que te enuncié, la más sencilla es seguirnos en Facebook y hacerte suscriptor de nuestro boletín y si consideras que los contenidos pueden servirte a ti y eventualmente puedes ver un potencial de, de negocio siendo distribuidor nuestro, pues consideres la opción de hacerte un distribuidor nuestro de nuestros productos. Para eso pues te invitaría a que me contactaras directamente y, y ya yo te daría los detalles de cómo manejaríamos esto. Entonces, pues agradecerte el que me hayas permitido compartir en estos pequeños minutos esta invitación y ya lo siguiente, pues es si te interesan los temas, te suscribas al boletín porque ya a través del boletín ya iremos... Eh, anunciando la publicación de los diferentes episodios y contenidos en Hablemos de Sexo.